Bienvenidos sean todos aquí a este Lirarol que les tenemos Perdónenme la ausencia a todos mis escuchas. Yo sé que a veces estaban esperando así de Ah, ya quiero escuchar a Lirarol, ¿por qué no toca? ¿Por qué no pone sus programas? ¿Por qué diablos no está en la página de Cubo Radio? Y pues, permítanme decirles que me perdonen Porque pues he tenido algunas cosillas que hacer Y pues, como hombre ocupado que soy No siempre me da tiempo de grabar las... Las... Las canciones que les voy a poner aquí en estos programas Pero espero ya no, no tener ausencias tan largas Y bueno, pues vamos a empezar nuestro regreso con cambio de imagen, señores Tenemos nuevo logo Y también, como ustedes podrán notar, este nuevo logo con estilo hipioso Pues denota más o menos lo que se espera de este li Liraroll Que va a tener una identidad un poquito más este, oldie, digamos, de no vamos a decir si se entera porque no, si ustedes me piden trova, les voy a poner trova me piden metal, les pongo metal pero si no me piden nada pues nos vamos a andar yendo por las oldies put goldies y bueno, para empezar nuestro regreso a Kibo Radio les tengo preparado aquí un, un mix de los grandes de Liverpool si, sí, ustedes saben a quién me refiero precisamente a los Beatles pero no voy a poner canciones de los Beatles en sí voy a poner Canciones de los cuatro artistas por separado. Porque si pongo de los Beatles, pues ya alguna vez tuvimos un especial de ellos. Y pues como que ahorita ya no, no va tanto. ¿no? No, tal vez después, pero mientras vamos a ponerles otra cosa. Y bueno, pues empezamos con esta canción de Sir Richard Henry Parkin Starkey Jr. a que ustedes con, probablemente conozcan con el nombre o seudónimo de Ringo Star. ¿Quieren saber por qué se dice Ringo Starr? Porque él cuando se unió, se unió a la banda le pusieron así porque usaba muchos anillos. Además dice que él escogió ese nombre porque sonaba a nombre de perro y a él le gustan mucho los perros. Y bueno, la canción que les vamos a poner es la de Drawing in the Sea of Love. Este Ringo Starr después de que se separaron los Beatles intentó una carrera en solitario con música bastante comercial. Que la verdad no ha tenido grandes éxitos como lo tuvo la de los otros tres artistas. Pero pues aún así... Se defiende de su historia con los Beatles Aquí les dejamos entonces esta canción de este baterista Que tal vez esté un poco devaluado Pero pues bueno, si perteneció a los Beatles fue por algo Regresamos después de escuchar esta canción Bueno señores, regresamos aquí después de escuchar a Ringo Starr cantándonos esta canción Como verán, pues es así que digan, wow, qué compositor, qué grande artista Pues tal vez no, pero se defiende, hay muchos, pero muchos peores que él Pues sí, él tomó la corriente más comercial, por así decirlo Y realmente no tuvo el éxito que él esperaba, me imagino Y donde mejor lo pudimos apreciar fue cuando se reunieron para tocar en algunas grabaciones después de la muerte de John Lennon y la muerte de George Harrison, donde ahí sí se pudo apreciar un poco más lo que hacía Ringo estar al tocar la batería y bueno, pues regresamos después para ponerles una canción del otro Beatle, este muy famoso, el que más ha hecho dinero después de los Beatles que fue Paul McCartney, Paul McCartney y John Lennon fueron los líderes de los Beatles y cada uno componía de manera diferente y los dos compusieron grandes éxitos. Pero Paul McCartney en solista, la verdad, creo que quedó a deber, se volvió muy muy fresón. Pero bueno, este, si ya teniendo talento, sinceramente, pues, él fue un, un gran gran artista y lo deja en claro en cada concierto. Aunque hoy en día cada concierto que hace, la verdad lo mejor que hace es tocar las canciones de los Beatles y pues todos cuando vayan a un concierto seguramente le van a pedir puras canciones de los Beatles y no de sus sol, de sus éxitos en solitario y pues bueno les voy a poner esta canción que se llama Mount Berry Moon Delight que en español la tradujeron como el monje loco y pues tiene un buen sonido, aquí en esta canción se puede apreciar una faceta de la voz de Paul McCartney que creo que no usó mucho en los Beatles pero pues la verdad Deja en claro que era un gran cantante este, Muy buen músico Y la verdad no recuerdo si esta canción la grabó él solo O cuando estuvo con Wings Donde él era el único que tenía talento Pero pues bueno, vamos a, a pensar que la hizo cuando él estaba solo Porque si no, entonces no tenía mucho sentido que estuviera en este top de los libros Pero bueno, en fin Y bueno mis cubos, escuchas, vamos a escuchar entonces Moonbeam Moonlight Después Vamos a seguir con los otros dos virus, uno, los otros dos virus que ya fallecieron, desgraciadamente, porque bien los genios mueren jóvenes, dicen por ahí. Regresemos después de esto. ese fue Paul McCartney con "Mangrove Moonlight", así como lo pudieron escuchar en grandes partes de la canción. Y pues bueno, el otro virus al que voy a presentar en esta ocasión fue el otro grande de ellos. Sí, me refiero, of course, a John Lennon. Muchas personas creen que él fue el verdadero, el verdadero genio de los Beatles. Yo no estoy de acuerdo. Para mí estaban a la par. El Paul McCartney tal vez en diferentes ramas de la música, pero estaban a la par, cada quien en su rama, pero los dos para mí eran unos genios. Y pues bueno, John Lennon creo fue el más exitoso en sus etapas post Beatles, tuvo unos grandes éxitos como Imagine, Woman, Jealous Guy, varios éxitos canciones tanto dulces como de protesta, como un poquillo más pesadas. En fin, creo que él fue el verdadero exitoso de los Beatles en su etapa post-Beatle. Y pues bueno, ustedes saben que a no lo mataron y que se separaron los Beatles en parte por problemas que tenía él este, con los demás grupos causados por una japonesa bastante horrible, artista conceptual muy mala, pero que se quedó con... uno de los grandes genios envidiados por la mayoría de los músicos, influencia de muchos otros y amigo de grandes artistas. Entonces, la verdad, poco hay que decir de este gran, gran cantante. Y bueno, la canción que les voy a poner no es de las más conocidas, pero sí es una canción buena, una canción que tiene ritmos muy fuertes que incluso podrían algunos de ustedes pensar que no es así lo, lo propio de John Lennon. pero pues bueno, él como un genio que era, exploró en varios géneros y esta canción pues es un rock un poquito más movidón, este un poquito más fuerte por así decirlo sin llegar a ser hard rock y la canción se llama What You Got. Y pues esperemos que les guste los que sean Beatles o John maniacos. Este seguramente la habrán escuchado, los que no pues aquí se las presento para que vean alguna de las otras facetas que tenía John Lennon como compositor, para que ustedes critiquen si, si les gusta, si no les gusta, si les parece que tenía un buen, buen este, genio para todas las clases de música Y si no, pues mínimo para que pues, ay, escuchen algo en este momento, ¿no? para eso están escuchando el programa Y si no lo están escuchando, para eso, piénsalo para qué Y bueno, regresamos después de escuchar a John Lennon con la canción de What You Got Pues aquí escuchamos a John Lennon este, Con unos ritmos un poquito más fuertes Sin dejar de ser John Lennon, claro está Porque aún así se notan Varios toques que incluso pusieron en los Beatles Como la canción de Hey Bulldog o algo por el estilo Y pues Espero que les haya gustado esta canción de John Lennon Y dejo al final Al virus al que yo considero Mi favorito porque sus canciones son las que Más me gustan Además como ser el guitarrista Y este programa se llama Lidarrón Y lira quiere decir guitarra es un sobrenombre, entonces tengo que dejar al final al guitarrista. Importante, está entre los 100 mejores, de hecho está entre los 20 mejores guitarristas de todos los tiempos, catalogados claro por la revista Rolling Stones y no hay que creerle tanto porque es veis, que ni saben. Pero bueno, este aún así era un gran guitarrista y cuando se separan los Beatles Todo el genio que él traía, porque aunque sí pudo componer algunas canciones en los Beatles, muchas de sus canciones no, no aparecieron con este conjunto. Entonces él era el de los tres grandes compositores de este conjunto, era el que más necesitaba la separación para poder dejar salir su talento. Entonces esto se demostró porque al separarse de los Beatles, él fue el primero en componer una canción que llegó al ser el número uno en Estados Unidos y en Inglaterra. No me acuerdo qué canción era, pero él fue el primero, por lo tanto quiere decir que sí, sí le hacía falta a George separarse de, de los Beatles. Y pues bueno, la canción que les voy a poner se llama When We Was Fab, Fab quiere decir fabuloso, cuando éramos fabulosos. Y el video de esta canción está muy padre, les recomiendo que lo busquen ahí en algún portal de videos. este hace muchas referencias a su vida cuando está, eran los Beatles aparece en algún momento Ringo estar en ese video aparecen dos referencias a, a Paul McCartney y a John Lennon y el video pues aquí está loco cochón como todo lo que envolvía a George Harrison de hecho una cosa de George Harrison que tal vez algunos de ustedes conozcan se casó con una mexicana ¿no? ¿Eh? así que pues bueno hay algo de mexicano ahí cerca de de los Beatles, de uno de los Beatles y bueno cuando George Harrison falleció su mujer le organizó un homenaje donde asistieron Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton y muchos grandes músicos y tocaron sus canciones y la verdad es un concierto que está padrísimo, les recomiendo que lo busquen en internet, que lo compren, no sé la verdad dónde lo puedan conseguir, se llama El Tributo a George, la verdad no es muy difícil de buscar, Búsquenlo, la verdad, las canciones de George Harrison son muy buenas y, y luego interpretadas por el Clapton y por, por los demás Pues bueno, increíble Bueno, los dejo con esta canción de, de George Harrison When we was fat los toques hindús en sus canciones de george harrison ya ven que él estaba todo enamorado de esa cultura y pues bueno llegamos al final de el ir a rol déjenme decirles que lamento como les había mencionado haberlos dejado sin programas tanto tiempo pero espero no vuelva a pasar y si vuelve a pasar va a ser por otra razón de causa de fuerza mayor así que no me echen la corte Pues bueno, nos llegamos al final y vamos a ponerles una melodía. Como ustedes saben, Lira Roll, al final siempre tenemos melodías especial que tengan guitarra. Y pues obviamente como esto fue de los Beatles, la melodía al final va a ser de los Beatles porque no puedo poner una melodía de cada uno de los integrantes. La melodía es de Eleanor Rigby. Ustedes conocen esta canción por su, que estuvo interpretada por un cuarteto de cuerdas bastante bueno. Una de las cosas por los que los Beatles empezaron a atrofar con ese disco de... Revolver, me parece, o Revolution, no me acuerdo cómo se llama Y pues está interpretada por la orquesta de Cuba, me parece Y con el guitarrista Leo Brower, que es un gran compositor Y tiene un disco completamente dedicado a los Beatles Y van a ver que se oye, se oye bastante, bastante bien Y pues bueno, llegamos al final, déjenme despedirme eh, Antes déjenme decir que todas las bandas que quieran un espacio Están abiertas en cualquier programa de Mira, de Librarol, de Cubo Radio Para que se presten a entrevistas, a promocionar su material Y a todo lo que se pueda hacer musicalmente hablando Y pues, mi querido público, muchas gracias por estar hoy conmigo Espero les haya gustado este programa de los Beatles, digámoslo así Y pues mándenme sus sugerencias a fernando.arroba.cuboradio.tk O pueden bien dejar un comentario, ya sea positivo o negativo o neutral Aquí en este podcast Y yo los leeré y complaceré sus gustos musicales, nada más, ¿verdad? Pero bueno, así nos despedimos de este Lira Roll. Espero que les vaya a gustar lo que les tengo más adelante. Ya saben que vamos a empezarnos a dedicar a los Oldies with Goldies. Y espero que se la estén pasando muy, muy bien, ya sea mañana, tarde, madrugada, noche, o bien alguna trasnochada que tengan en este momento, o donde sea que estén escuchando Lira Roll. Yo, su servidor Fernando Rodríguez Sandoval, les deseo que se la pasen excelente, sea lo que sea que estén haciendo, y me despido sin antes recomendarles que busquen el concierto a George Harrison, está genial. Hasta la próxima.